Juan Manuel Estrasburgo Nicolás Lantos De 2 a 4 Nacional Rock Y ahora sí, ya está todo listo para arrancar aquí en vivo en la hora pulenta Nacional Rock con el show de Digisagas. ¿Cómo andan chicos? Hola ¿Todo bien? Bien Todo tranquilo pues. sí. ¿Están listos para arrancar? Estamos listos Bueno, bueno, ¿con sí. qué empezamos? Vamos a empezar con Bambi, que es el segundo tema del disco que sacamos en marzo. Uh -huh. Tau. Eh, Tau, sí. Eh, así que bueno, ahí estamos. Cuando quieran. Están todos, ¿eh? ¿El dedo también está bien? ¿El dedo que estaba eh, no, averiado? Atero, tenemos batero nuevo. Ah, bueno. El dedo bueno. sí averiado. Sigue en averiado, bueno. Sí, sí. Bueno, Bambi. Vamos. No... Va vichevam da me valor Va vie da melo Que una mujer I'm ¡Qué buena mujer! ¡Qué buena mujer! I'm yeah. Haciendo, Dale, eh, del primer disco. and on Pero que no quieras volver. ¡Oh! Mientras Lautaro, ahí alma mater del, del sello, llega acá a la hora polenta, escuchamos ya dos temas de guisadas. Te, eh, próximas fechas de la banda. Eh, el 8 de noviembre. Festival de colores uh -huh. se va a hacer en G104 también, muy bien, y va a tocar muy Invencible, uh -huh. Mateo de la Luna, eh, Sobrenadar, ¿Qué, ¿qué día es eso? 8 de noviembre, perfecto, y bueno, después vamos to tocando también en el Festival de Fuego Amigo, eh, así que esas son las dos fechas que tenemos. Muy bien, ¿dónde se puede escuchar a el disco Tao? justamente de, y Tao? de Sagas. Lo pueden bajar. Ah, no, todavía no está para bajar. Pueden bajar el primer disco en la página de DiscoDoyo.com.ar discodoyo y se puede escuchar estado en com Perfecto. Bueno, seguimos más con Diguesadas en hora no Bueno, vamos ahora con Estrella y Círculos. be the Quiero pasar los años un gran mar allá atrás destrucción ángel cruel el tiempo quiero estar Una ilusión en el mar, círculos que se van a la Come on. Chicos, quieren hacer un tema más? Dale, vamos, Tiri y dron. Ya, sí, el hit, el hit, el <risa> tema que ha rotado acá en la pulenta. No le hacer la cosa? Vamos. vamos con la intro. la intro? de Tiri y Dragon. Ah, igual. Va. Va, va, va. Un momento, afinamos. Nos preparamos. Tenemos a Dani operando de los pedales también. El pequeño Dani. ¿Edad de Dani? Eh, Do dos. Muy bien, dos años. Fan más joven de Sagas. Escucha desde que nació. Sí. <risa> bueno, vamos. que hacer ay que hacer va el tigre y un dragón en mi habitación Saca sacando en Ahora Apulenta por Nacional Rock.